d i s e t a c i ó n de la empresa que realiza proyectos y que fue ahora me entero la que ha hecho el proyecto GIRSU, que une a cinco municipios, de Campo Grande hasta, hasta Fernández Oro, y que de alguna manera era algo que nos había adelantado la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo,、eh, Dina Migani. Así que esperemos que esta jornada este, genere propuestas. Ahora vienen las empresas que, que ya este, proponen proyectos ejecutivos, o sea, directamente este, la forma y el trabajo que debería hacerse para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos. Muy interesante esta jornada, creo que es fundamental que estemos varios municipios presentes, junto con la provincia, que. Este, nos ocupemos y nos preocupemos por este gran tema que es el tratamiento de los residuos. En nuestra ciudad, lamentablemente, tenemos hoy, este, se puede decir, un desastre ecológico en virtud de que se ha amontonado durante muchos años la basura sin ningún tipo de trabajo、eh, que evite la contaminación tanto del suelo como del medio ambiente. Llámese todo lo que es、eh, los gases que esto produce, los, las emanaciones permanentes de humo y, y de incendios que. Que son muy difíciles de controlar porque hay una combustión permanente en los residuos. Así que está esta, esta digamos, posibilidad también que estamos analizando、eh, y por eso que nos interesaba mucho poder escuchar esta iniciativa de la provincia respecto de、eh, algunas otras alternativas para poder trabajar los residuos sólidos urbanos.、Eh, la d ENOQUEN es una. Eh, que es una, una posibilidad más que tenemos los cipoleños y creo que ayudan varias cosas. En principio, que Neuquén ya tiene un trabajo previo de relleno sanitario con aprovechamiento en parte de los residuos, y segundo, la cercanía física, que nos permite que con un, poco, un corto trayecto podamos llevar nuestros residuos allá.、Eh, ya que esto amerita un acuerdo entre ciudades que son de distintas provincias, pero que en diálogo con el colega, el señor Pechi Quiroga, es totalmente.